Bien, un paro que se viene nuevamente de ATE, que en Olavarría afecta sobre todo a auxiliares de la educación y ya la posibilidad de que los comedores escolares se vieran un poco afectados, según estimaban desde el gremio, esto podía suceder el jueves. Vamos a hablar con la consejera escolar Susana Valverde, que está a cargo del servicio alimentario escolar. Eh, Susana, buenas noches y comentanos cuál es eh, la solución que le han encontrado a este tema del. Los comedores en vistas del paro de arte. eh Buenas noches Alicia, buenas noches a la audiencia. Eh, bueno, hoy hicimos la consulta escuela por escuela de las que poseen comedor escolar y tenemos este, diversas situaciones para mañana. Eh, hay escuelas donde la comida ya quedó hecha desde hoy, eh, hay escuelas donde se cocina normalmente mañana porque los auxiliares este, concurren y en otras escuelas en donde no quedó la comida hecha ni se cocina mañana, está previsto que desde el comedor centralizado nosotros ya tenemos organizado que van a ir sándwich para mañana. ¿Cuántas escuelas están en esta situación? Eh, las escuelas que provee el comedor centralizado y para mañana hay dos escuelas en esa situación. Bien, y el problema, según estimaban desde el gremio, podía plantearse el próximo jueves, dado que con Segunda el nuevo que para el jueves se agranda eso, o sea que ya lo tenemos charlado y hablado, pero mañana vamos nuevamente a hacer una recorrida telefónica por todas esas escuelas para ver cuál es la situación y eh, mandamos esa viandita, digamos, para el jueves está bien, sándwich y fruta. Mm, o sea que se ampliaría para el jueves el número de escuelas, sí, seguramente, hacia... sí, sí. Sí, eso sí, sin duda, pero eh, quisimos llamar mmm, sobre el día para poder tener más, más segura la situación. Bien, bueno. Porque incluso puede haber escuelas que debido al paro de eh, auxiliares, eh, visten, por la cuestión de la limpieza, suspenden las clases. Pero ¿y el comedor no sigue funcionando lo mismo? Bueno, eso es lo que nosotros mañana verificamos para el jueves. Bien, Susana, gracias. Se debería estamos... ser así. Claro, bueno. estamos en contacto. Gracias, eh. Hasta bueno. luego. Hasta luego, hasta luego.